te saluda. Buenas tardes, Juan Pablo, a vos y a a toda la audiencia. Ruth, bienvenida Seas a la siesta que nos fue y este, te llamamos, te convocamos para que vengas, por supuesto, con el Club de Ciencias Bajo el Brazo y que nos, que nos hagas un raconto de cómo viene este año tan raro, tan particular. Ruth, habíamos estado hablando, déjame recordarle a la audiencia, en oportunidad de reflejar que se habían arremangado y se habían puesto a confeccionar barbijos y esto recién empezaba. ¿Qué va a pasar más adelante con este año y con lo que tenían programado? con el Club de Ciencias? Eh, sí, Juan Pablo, lo que en realidad comenzamos a confeccionar con una impresora 3D eh, que tenemos gracias a la ayuda de, del, del Ministerio de la Producción, eh, tenemos una impresora 3D y lo que hacemos son protectores faciales. Claro, ahí está, dije eh, mal yo. Mala mía, era... era no, eh, no, pero eran, bueno, también son elementos de protección Y, y lo hicimos para, para salud pública, eh, para, para merenderos y, y distintas, eh, para la policía, para un montón de, de gente que nosotros considerábamos que teníamos que hacer un aporte de, desde el Club de Ciencias eh, eh, para ayudar a combatir este virus. No solo desde la concientización, sino ya que teníamos la oportunidad de hacer un aporte desde elementos de protección, y bueno, así lo hicimos. Muy bien, sí. muy bien. Y le llegaron esos elementos a distintas entidades intermedias. Hay Como de ahora. Exactamente. Ahora mismo estaba recordando Ruth lo de lo, las máscaras en el Consejo Deliberante en Santa Rosa, a principios de junio, creo que fue. Eh, y tantas otras a donde se fueron, este, a donde vieron la, la necesidad, fueron a parar las máscaras del Club de Ciencias. Pero, pero ¿qué hay para más adelante, Ruth? Sí, inclusive te, te comento que han llegado hasta el impenetrable chaquenio. Ah, bueno. Sí, porque, bueno, a través de, de las redes hay un montón de, de, de situaciones que uno logra visibilizar y, bueno, vimos un video de un, de un médico que trabaja con la mayoría de la población, son pueblos originarios, son cuatro etnias diferentes en la zona de Sausalito, norte de Chaco, y que realmente estaban con, con muchos casos eh, para una población que está diseminada en, en muchos kilómetros, había 40 casos, tienen un, tenían en ese momento una zona ambulancia y el médico estaba muy preocupado porque no tenían elementos de protección. Entonces nos comunicamos y eh, la persona que había compartido la publicación era sobrino del, del médico, eh, nos puso en contacto y bueno, así que ahí mandamos a, a Chaco, al Impenetrable, y también a una zona cercana a, a Resistencia, a Macallé. Eh, así que bueno, sí. Ahí en Buenos Aires, en Córdoba, en Santa Fe, hemos mandado a todos aquellos lugares que nos han solicitado, eh, hemos llegado con los protectores faciales. Qué bueno, qué importante al final una pequeña labor que parecía ¿no? hacerlo en un lugar pequeño, adecuado, pero este, con un puñado de buenas intenciones nada más, Ruth, y ahora después de un poco de recorrido encontrarse con todo esto que no son más que éxitos y sucesos, digamos, porque el, el trabajo no solo es apasionado con la con la ciencia, sino también con lo que con la realidad y con y con el arraigo humano allí donde está la necesidad en el impenetrable chaqueño las los protectores faciales del Club de Ciencias este y qué sí, más Ruth inclusive el el, el bueno la, el Club de Ciencias tiene como la función de, de... Primero acercar la ciencia a, los, a las niñas, niños y jóvenes, eh, pero siempre eh, está cercano a las necesidades de la, de la comunidad. Ese es el, el, el sentido real de, de, de, de cualquiera, o que debería tener la mayoría de los, de los eh, aportes científicos y tecnológicos. Eh, no están alejados de, de las necesidades, todo lo contrario, tienden a solucionar esa, esas problemáticas de cada comunidad. Y, y también en aprovechando esto de que todos estamos mucho más eh, conectados y, y, y, y todo el tiempo con las redes y demás, dijimos, bueno, aprovechemos ya que eh, no estamos trabajando desde la presencialidad con, con los con los chicos, con las chicas, eh, nosotros formamos parte de, de, de una red nacional, que es la Red Arciteco, y desde la red eh, decidimos participar con una serie de, o llegar a, al público en una serie de, de conferencias virtuales que se transmiten a través de, de las redes sociales de, de la Red Arciteco, Facebook, eh, YouTube e Instagram en, en vivo, por lo que se puede interactuar mediante preguntas con, con los disertantes. Esta tarde tenemos una, una de, de esas conferencias, eh, ya es la quinta de, de, de este ciclo, eh, y en realidad eh, lo que buscamos fue una temática muy, muy dispar. Eh, la primera fue de sustentabilidad en la, en la educación. La segunda, que, que la primera, la, la disertante la, la hizo una compañía, un club de ciencia, que siempre participa en, en nuestro expositar. Eh, la segunda la dio el, el embajador eh, argentino en la OEA, el doctor Carlos Raimundi. Que, ¿Y por qué las nombro? Porque porque estas conferencias quedan colgadas y disponibles para quien las quiera ver en, en la, en, tanto en el YouTube como en el Facebook de, de Red Arciteco. Muy bien. Eh, el doctor Carlos Raimundi, que habló de Latinoamérica como, como un territorio en disputa y la crisis civilizatoria global, la tercera... Eh, Muy linda conferencia que eh, invito a todos los docentes y, al, y a las familias a que las vean, porque la disertante fue la, la doctora Bárbara de Aymerich Padillo, eh, que es, está especializada en enseñanza de la ciencia, ella es catedrática en la Universidad de Burgos en España, y, y nos habló de cómo podemos trabajar con... con Desde el lugar donde están lo, los niños y las niñas pequeñas, eh, desde la familia, desde la escuela, y, que, y su conferencia fue Ciencia en todo y para todos. La cuarta conferencia, eh, la doctora Luz Lardón, la directora de Ciencia y Tecnología de la provincia, eh, que nos planteó la geopolítica del, del conocimiento, ¿Sí? ...y una mirada desde las periferias. Muy y bien. Y la de hoy... ...a las 18 horas... ...también muy interesante... ...para, para todos los que quieran... Eh, ...participar... Eh, ...la va a dar la licenciada... ...Silvina Bedino... ...que está especializada... ...en, en cooperativas y mutuales... ...tiene una gran trayectoria... ...en educación cooperativa... Y justamente el tema de esa educación cooperativa, una estrategia de transformación. Muy bueno, Ruth, la verdad es que estás hablando de un trabajo este, si se quiere silencioso, porque el que no averigua por ahí no se entera de, de estas conferencias de las que estás hablando, eh, lo, lo que me resultó más interesante, porque ya pasaron la mayoría, es que se las puede volver a disfrutar o se puede estar atendiendo qué pasó en cada conferencia. Y en este caso, la de hoy, con Silvina Bedino, sobre la educación cooperativa, es una cosa que en en la provincia de La Pampa, tiene una experiencia formidable, así que siempre es una cosa para seguir creciendo, Ruth. Sí, y, y bueno, desde los clubes de ciencia, apostamos al trabajo en equipo, al aprendizaje cooperativo, y en épocas difíciles, como la que nos toca vivir en este momento, eh, el sistema, los principios cooperativos... Eh, son eh, muchas veces los que eh, logran resolver el problema de, de, del, del pueblo, porque recordemos tantas eh, cooperativas de trabajo, empresas recuperadas, eh, este es un momento que, que necesitamos eh, tener, eh, trabajar juntos, para poder superar eh, todos in estos inconvenientes. Tal cual, tal cual, Ruth. Y por supuesto, este, esta conferencia y lo que podemos aprender sobre educación cooperativa y la, la estrategia de transformación en sí misma, que es esta herramienta de trabajo humano, tiene que ver con la idea que nos anda rondando a tantos eh, y a tantas de que la salida es colectiva, Ruth. Por eso está muy bueno enterarnos de las iniciativas del Club de Ciencia Muncamapu y de... Déjame contarte que mientras estábamos charlando, no solo compartí en nuestra fanpage de Facebook de Radio Carmes algunas de las comparticiones que hacen en, en la red, este, sino que también estamos recibiendo saludos desde la provincia del Chaco. Mirá, hay alguien, hay oyentas u oyentes que están mandando saludos desde el Chaco una persona y otra que dice: gran trabajo del Club de Ciencias. Felicitaciones. En el chat abierto de Radio Kermes Ruth, saludan el laburo de ustedes y bueno, es muy auspicioso también ver hasta dónde llegó el empeño y el compromiso. Las personas que pueden participar de estas conferencias, Ruth, ¿de qué zona son? Vamos a decir, de acá de Toay, de Santa Rosa, ¿habrá alguna o alguno de Chaco? ¿Y de dónde más son las personas que participan? No, no, en las, si, si ustedes se fijan, las participaciones anteriores en, la, en las conferencias... Eh, son internacionales Muy en bien. realidad participan de todo el país porque insisto que, que si bien fue una iniciativa así de, desde eh, la iniciativa desde la red arciteco si bien toda la parte técnica se hace acá en ahí en Twilight, eh, que ahí déjame que, que te agradezca eh, que agradezca a Nabela Gómez y a Manuel Simpson que son quienes hacen posible esto de transmitir de manera simultánea por las tres redes. Por, por, el, Facebook, Instagram, por el Instagram, por el... Instagram y por YouTube, que generalmente o las tenemos por YouTube, las conferencias, o por, o por el Facebook, pero no simultánea por todas las redes. Muy bien, entonces es un Ahí reconocimiento técnico bien importante, Ruth. Bueno, y sí. está, estaba viendo yo en, la, en el flyer de esta conferencia de hoy y te preguntaba, Adrede, ¿no? acerca de quiénes Hola. participaban, porque están los horarios de Argentina y Brasil, a las 18 horas, a las 17 Chile, Paraguay y Puerto Rico, a las 16 horas de México, Colombia, Panamá y Perú, y a las 15 horas de Costa Rica, Guatemala, la eh, conferencia sobre educación cooperativa de esta tarde que va a estar brindando Silvina Bedino. Ruth, la verdad es que es un gusto tenerte en la siesta que nos fue y queremos conversar contigo sobre el Expositar Web que sabemos que se transformó, que va a ser una, un evento virtual y queremos que nos cuentes pormenorizadamente acerca de eso. Si te parece, volvemos a charlar contigo porque hay tiempo eh, la semana próxima eh, y lo acordamos bien como corresponde para que nos cuentes acerca de lo que vamos a poder disfrutar con la Expositar de este año, ¿sí? Eh, sí, va a ser un gusto porque además tenemos mucho interés de que participen equipos de la provincia, tenemos muchas inscripciones internacionales y una vez más mencionar que esta es una actividad de, de la red Arciteco, si bien está impulsada por el Club de Ciencias, eh, el Club de Ciencias forma parte de una red mayor que justamente es la que... Y de, de las distintas provincias, de, de todo el territorio de, del nacional, eh, hay aportes de muchas compañeras y compañeros que hacen posible seguir desarrollando este tipo de actividades. Muy bien, muy bien. Va un reconocimiento entonces para cada una y cada uno de los involucrados. Ruth, un gusto tenerte de nuevo en la siesta. ¿eh? Muchísimas gracias, Juan Pablo. Hasta pronto, Ruth Domínguez del Club de Ciencias.